A les 5 i mitja continueu escoltant les emissions de Ràdio 77 i el que farem ara mateix és aprofitar una altra d'aquestes escletxes per parlar-vos d'altres coses. Aprofitant de sons, de so musical i de fons, sa música de sempre suggerent i suggeridor Frank Zappa i les mares de la invenció, Frank Zappa and the Mothers of Invasion, un disc de l'any 1969 que es diu Uncle Meat. començar aquestes escletxes que avui aniran dedicades a filosofia i història de caràcter marxista recuperant un vídeo del filòsof, escriptor i professor hispano-mèxicà Adolfo Sánchez Vázquez ens deixava tot junts fa un any es buit a juliol de 2011 ens deixava aquest gran pensador, realment original, que d'alguna manera reflexiona en de la filosofia marxista i fent-ho des d'una manera renovada i crítica. up in Europe. I've done it all nobody will accept me, I've come home to my mothers un Sánchez Vázquez, que entre d'altres coses, tot d'una ho escoltarem, pensa que és molt important rescatar el caràcter actiu i transformador de tot pensament per no limitar el subjecte a la seva acció real i transformadora de la realitat. És una entrevista que podem escoltar des de portal rebelion.rg i que com totes les informacions i els vídeos rebeldes que publica la gent de rebeliones del tot recomanable. Se tracta d'una entrevista feta a Adolfo Sánchez Vázquez per la televisió cubana ja fa un prei dins. Vos pues deixem aquest document. la via, per a romper con això i per tant seguir el camino de un marxismo nuevo, abierto, crítico, como era en definitiva el, el marxismo que correspondía al pensamiento de Marx. Eh. Es imposible enumerar la vasta y profunda obra de Sánchez Vázquez, pero no puedo dejar de mencionar dos libros de gran trascendencia, no solo para los cubanos, sino también para todo el mundo interesado ...en el pensamiento teórico y filosófico. Tenemos en 1965 las ideas estéticas de Marx... ...y en 1967 la filosofía de la praxis. Dos trabajos de extraordinaria trascendencia. Para los cubanos, Sánchez Vázquez nos es muy cercano. Ha visitado nuestro país en numerosas oportunidades... ...desde los primeros años del triunfo de la Revolución Cubana... Recientemente sumó a toda la larga lista de eh, méritos y de reconocimientos que ha recibido el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de La Habana. También recibió el título de investigación de mérito del Instituto de Filosofía del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. En primer lugar, eh, nos interesaría conocer en el tema de las influencias que usted ha recibido en su vida en dos planos. Primero, usted ha tenido el privilegio de eh, vivir un momento muy importante en España y de además vivir una larga vida en México, su eh, país que le dio asilo político y donde ha desarrollado su vida. ¿Qué influencias más le han, eh, han sido trascendentes en su obra en estos dos marcos históricos culturales Y además, ¿qué influencias teóricas usted puede considerar como decisivas en eh, su vida y en su obra? Cuando yo ingresé en la Universidad Central de Madrid para hacer la carrera de filosofía, de filosofía y letras, entonces no me definía propiamente por la filosofía, pues yo realmente en esa, en esa universidad nunca conocí un profesor marxista de, de carne y hueso, por el contrario... La, el pensamiento que dominaba era el pensamiento homogeneizado por además por el gran prestigio de Ortega -Sed, que era de hecho el que el que ejercía la dirección eh sino efectiva, pero desde el punto de vista del pensamiento de esa facultad. Entonces, yo tuve primero antes que mi incorporación al marxismo en el terreno teórico, pues mi entrada fue realmente por el terreno de la práctica, por de la militancia en las juventudes eh, eh, comunistas española Y fue por otra parte, en el marco de esta militancia, pues claro está, no nos sosteníamos teóricamente en un marxismo dominante en la época, un marxismo teóricamente muy cerrado, muy denmático, eh, muy poco favorable diríamos a la profundización en los problemas teóricos de manera que en el, en el aspecto teórico casi nació un poco eh, huérfano de la influencia salvo las que ya tardíamente pude recibir ya en el exilio sobre todo en contacto con el pensamiento marxista eh, europeo occidental donde en se planteaban ya ciertas inquietudes, ciertas inconformidades con ese marxismo oficial dominante. Entonces, mi lectura de los trabajos de Lukács, de Gramsci, de Cors, ¿verdad?, de los marxistas fronterizos de los años 50 y 60 y de los italianos pueden decir que influyeron en cierto modo ya en mi pensamiento. Y en América Latina yo me beneficié con el contacto con el pensamiento de Mariátegui María representaba también en el marco de este, este marxismo cerrado, representaba una ventana desde luego bastante eh, luminosa. Entonces fue así como eh, en el curso de mi militancia y en cierto modo impulsado por, por los problemas que la propia práctica nos planteaba, que yo comencé a, a inquietarme por ciertos eh, planteamientos y que es en cierto modo destino eh, determinó mi, mi influencia en el plano teórico y mi cambio diríamos hacia un marxismo abierto renovado y crítico pero debo también señalar que sobre todo en mi evolución teórica eh, hubo una influencia decisiva de varios acontecimientos históricos en primer lugar el 22 congresos del partido comunista de la unión soviética donde se denunció por cruzó todos los horrores del estalinismo ejerció a mí naturalmente una influencia muy importante el otro hecho histórico importantísimo para mí fue al que usted se ha referido que es justamente la revolución cubana la revolución cubana por su carácter de sus orígenes que tenía diríamos un carácter heterodoso que venía en cierto modo a contradecir ciertos principios eh, admitidos incondicionalmente por el marxismo tradicional en cuanto al sujeto revolucionario en cuanto al carácter de la revolución, etcétera etcétera, influyó en mí y me beneficié yo muy muy favorable y extraordinariamente de lo que la revolución cubana eh, representaba y sobre todo en mis primeras visitas a Cuba que fueron prácticamente en los primeros años de la Revolución, no se recuerdo si fue la primera visita, en los años 62 o 63. 63. De manera que este serían en cierto modo las influencias que yo he podido eh, recoger. Usted ha formado parte de un movimiento renovador del marxismo que lo concibe como filosofía de la praxis sí. y que precisamente ha sido un mentis a las posiciones dogmáticas. Podemos decir que a mí me parece que la validez del marxismo se reafirma justamente en la medida en que se abandona esa concepción eh, dogmática tradicional del marxismo que dominó eh, en la Unión Soviética y que a mi modo de ver pues eh, no era una concepción fiel al pensamiento originario de Marx para mí... Y eso me parece que es medular en la filosofía de la praxis, el marxismo, ¿verdad? Pues está contenido en su naturaleza más auténtica en la famosa tesis 11 de marx sobre freire que centra, diríamos, la prioridad de la atención del marxismo en la práctica. Que si el marxismo surge para transformar radicalmente a la sociedad. Ese es su, es su diríamos, su acta de nacimiento y su origen, lo que explica su razón de ser. Y el distintivo del marxismo es que ese proyecto de emancipación trata de fundarlo objetiva, racionalmente y por tanto hacer posible eh, su realización. Yo le pregunto, ¿cómo valora usted hoy? su propia concepción de filosofía de la praxis teniendo en cuenta el complejo contexto contemporáneo signado por un imperialismo global y por las necesarias búsquedas de alternativas al capitalismo cada vez más deshumanizado. ¿Cómo usted valora la filosofía de la praxis en el contexto actual? Yo creo que los revolucionarios en nuestro tiempo estamos eh, obligados a una reivindicación de la razón porque naturalmente nosotros solamente podemos concebir un proyecto de emancipación que esté fundado racionalmente, que esté basado en una apreciación, en un conocimiento de la realidad. De la realidad sí. Ciertamente, ciertamente el, la razón, diríamos, eh, la apoteosis de la, de la razón que viene con la ilustración en el siglo eh, 18 pues hemos visto como ya la escuela de Frankfurt hacía, ...puso manifiesto, como la razón encarnada por la ciencia y la tecnología... ...puede tener un uso, ¿verdad?, en un sistema eh, depredador como el capitalismo... ...de servir justamente, no a los fines de liberación y emancipación... ...que aquella razón, ¿verdad?, sostenía, sino justamente a lo contrario. De manera que si sí hay ciertos signos, ¿verdad?, de una crisis de esta razón... Y por otra parte ciertas ideologías eh, burguesas, eh, capitalistas de nuestro tiempo, pues naturalmente han contribuido a, a profundizar esta crisis de la razón. Por ejemplo, el pensamiento este que yo me refería, pens llamado pensamiento débil o posmoderno que dice que puesto que la razón se ha hundido completamente, puesto que nada tiene razón, puesto que nada tiene eh, una justificación racional, pues el intento de, de una causa emancipatoria no tiene ningún carácter en un sentido racional. es una situación que no podemos negar, que tenemos que afrontar y que tenemos que resolver, resolverle desde luego en primer lugar, reivindicando, ¿eh? ante esas conciencias de perplejas, desorientadas, que de buena fe, ¿verdad?, son, son diríamos eh, objeto de esta desilusión, de este desencanto, tenemos que reivindicar hoy más que nunca la idea de un socialismo de un verdadero socialismo de las experiencias auténticas que se dan en para construirlo y de el marxismo que ha de inspirarlo la necesidad de esa transformación radical de la sociedad presente soy más necesaria y más deseable que nunca pero no podemos desconocer la situación de crisis en que nos encontramos sobre todo a partir del hundimiento de lo que se llamó el socialismo real o un tipo de sociedad que pasaba por socialista y que yo ya 8 o 10 años antes de que se derrumbara pues ya traté de, de demostrar que ...no era una sociedad propiamente socialista... ...pero estamos muy pagando muy caro, ¿verdad?... El, ...el hundimiento del socialismo real... ...no solamente ha significado, desde luego... ...el hundimiento también de ese marxismo... supuesto marxismo que justificaba esa sociedad... ...sino que en cierto modo esto ha contaminado... ...el marxismo en su conjunto... ...es decir, estamos pagando las consecuencias pues todos los que deseamos un verdadero socialismo y un marxismo auténtico, renovador, que no podemos desconocer, que se ha dado un cierto descrédito de la idea del socialismo después del hundimiento del socialismo real y un cierto declive del marxismo también como como consecuencia después de este hundimiento. Esta, esta es la realidad que no podemos encontrar que no podemos desconocer justamente en el en el momento, repito, en que el socialismo es más necesario y en el momento en que una teoría que inspire ese socialismo como es el marxismo es más necesario. El panorama no es eh, eh, no es fácil porque claro, después del hundimiento del llamado socialismo real nos encontramos también con una realidad muy desagradable, que es que ese campo eh, socialista o eh, esa Unión Soviética con todas las críticas que podamos hacer representaba un freno ¿verdad? un dique ¿verdad? a ese poder avasallante del capitalismo un dique que desgraciadamente todavía hoy no hemos podido hasta ahora construir más que nos encontramos en una situación eh, difícil pero los cuales un revolucionario pues nunca puede dejar de, de hacer frente y esa es la situación en que yo veo ¿verdad? la importancia, la necesidad de reafirmar el marxismo y el marxismo tal como yo lo entiendo como filosofía de la presa. Hay otro tema eh, que me parece que es de gran interés, en las ideas estéticas de Marx sí. eh, usted reflexiona sobre el contenido ideológico y la función social del arte. Mm. Eh, pero sobre todo usted resalta el valor que el arte tiene como creación humana como actividad de la conciencia como praxis transformadora de la realidad y eh, sería muy interesante para nosotros conocer cómo usted valora el compromiso del creador con su tiempo viendo el concepto de creador lo más amplio posible en el campo del arte y de la cultura y su compromiso con la búsqueda de una sociedad no enajenada, de una sociedad más humana. Es una sociedad enajenada como la capitalista, es por principio una sociedad que está contra la creación. Por eso es que Marras hablaba de la hostilidad del capitalismo al arte. Eh, la propia sociedad la, la sociedad capitalista, por su propia naturaleza, por su carácter enajenado, ya es por principio hostil a la creatividad a la creatividad del trabajo, a la creatividad en todas las zonas de, de la existencia y por tanto a la creatividad en el arte. Eh, en este sentido es que yo reivindicaba la naturaleza eh, creadora del arte como una característica fundamental y por eso yo me pronunciaba contra una concepción del arte como la entonces tan dominante, del llamado realismo socialista, que sólo afectaba como arte solo afectaba como arte el arte que reflejaba eh, la realidad. Aunque la práctica tampoco, en el realismo socialista soviético el arte cumplía esta función, cumplía más bien la función de idealizar la realidad existente ¿eh? y por tanto no una verdadera eh, representación de la realidad. Pero aún así, ¿verdad?, eh, una concepción del realismo socialista, pues reducía el arte auténtico, el arte, diríamos, el gran arte, al arte capaz de representar la realidad. Yo me pronunciaba con eso y consideraba que todo arte lo era propiamente tal y admisible en cuanto que cumplía esta actividad, esta función creadora. Pero claro está... ...el arte eh, cumple una función creadora... ...que puede tener diversos usos... ...o y signos... ...o funciones ideológicas... ...y naturalmente nosotros estamos... ...por un arte creador... ¿eh? ...que cumpla esta función ideológica... ...creadoramente... creadoramente. ...y en ese sentido es que podemos... Eh, ...insertar el tema este del compromiso... ...del compromiso político... ...político... Eh, de, ...del artista... Yo creo que el tema del, el tema del compromiso, eh, hay que entenderlo, eh, obviamente no en el sentido burguer dominante, de que el artista o el intelectual en general, porque esto puede extenderse al intelectual en general, de que el supuestamente el intelectual solamente tiene compromiso con su obra el filósofo con la obra en cuanto que aspira a la verdad el artista en cuanto que eh, aspira a la belleza, etcétera, etcétera eh, yo pienso verdad que la obra de arte en cuanto que tiene efectos sociales independientemente que se lo proponga o no el creador en cuanto que afecta, diríamos a la sociedad en cuanto que el contenido de ideas del arte afecta a los otros, pues hay una responsabilidad del artista con respecto a ese efecto que la obra de arte tiene. Comprometido no quiere decir que sea comprometido en un sentido militante o en un sentido partidario, sino comprometido en el sentido de que la obra tiene consecuencias que el artista debe asumir y debe y debe por tanto estar comprometido hoy la idea del compromiso del artista está un poco desaadecreditada en los medios eh, intelectuales y académicos pero creo que hay que volver eh, hay que volver a ella y reivindicar justamente este compromiso del artista de lo intelectual en género nosotros en Cuba tenemos la convicción eh, y ha sido que plasmado eh, desde diferentes vías incluso por nuestros dirigentes el papel de la cultura eh, y de la educación en el contexto contemporáneo y realmente eh, en este nuevo contexto o llamado nuevo contexto de injerencismo norteamericano que no es tan nuevo mm -hmm. este tema quiere una relevancia extraordinaria y eh, Y me gustaría entonces, bueno, que usted abundara sobre el papel que usted considera tiene la cultura, tiene la educación, la ciencia, la filosofía y por supuesto los científicos, mm. los filósofos, los mm. educadores, para contrarrestar la necesaria labor de contrarrestar la violencia y la deshumanización imperialista que hoy se ha adueñado eh, de este mundo. Mm. Creo que esto es algo... Eh, ...que merecería alguna reflexión de su parte tan autorizada. Bueno, yo creo que efectivamente... ...una de las cosas características en nuestra época... ...es el poder, diríamos, deformador... ...como hasta entonces no habíamos conocido, ¿no? En el aspecto ideológico, ¿no? Por parte de los medios difusivos, de, de, de masivos de, de comunicación... En este sentido el poder, la capacidad de deformación del, del capitalismo, del imperialismo tiene dimensiones que nunca hemos conocido. Y en la medida en que ese poder de deformación de las conciencias, de separación veríamos de, de una verdadera compresión y valoración de la realidad... Se ha agigantado en esa medida el papel diríamos de la formación cultural, de la educación, del proceso de enriquecimiento ideológico, de elevación de la conciencia, pues ha hecho más necesario, más urgente que, que nunca. ¿Cómo usted valora este nexo entre docencia, investigación, Eh, ...actividad eh, encaminada a una transformación de la realidad... ...¿cómo, sí. cómo usted integra sí. estos tres eh, momentos? Bueno, mire, hay una tendencia a separar la docencia y la investigación... ...por ejemplo, en la UNAM, pues tenemos los institutos, edificios eh, independientes... ...alejados de las facultades y prácticamente no hay mucha conexión... ...entre la docencia y la investigación... Yo lo considero un profundo error, me parece que la docencia, sobre todo la docencia que se desarrolla ya a un alto nivel, a un nivel universitario, pues no puede prescindir de la investigación, es decir, un curso a nivel superior supone una investigación previa, ¿no? Si no quiere ser una pura repetición de cosas sabidas. En mi experiencia personal, pues una gran parte de mis libros son frutos, diríamos, de las propias clases, por ejemplo el, el libro este eh, filosofía y economía en el joven mar yo lo di primeramente en un seminario mi libro sobre el tu fue también producto de mi trabajo en un seminario y por tanto del diálogo, la discusión por eso es que yo he dicho alguna vez que yo considero a mis alumnos como autores también involuntarios de mis libros aunque yo sea en última instancia el responsable verdad yo siempre pienso, verdad en, en los rectores que puedo tener más allá del recinto académico y siempre pienso en los efectos que mi obra pueda tener más allá de la academia. Naturalmente esta concepción de la extensión, diríamos, del trabajo de investigación más allá de la academia, claro, esta supone obviamente un, una concepción, una toma de, de, de posición ante los valores, ante la cultura, etcétera porque muchos investigadores piensan que su misión se reduce justamente a lo que hace dentro de su cubículo y sin preocuparse de los efectos que puede tener fuera de él. Entonces me parece que es importantísimo, por un lado, la in unidad indisoluble entre docencia e investigación y sobre todo el pensar que cuando investigamos, investigamos en función, diríamos, de una realidad que ha de es recoger los efectos de esa No es que la globalización sea un, un proceso o una fase del capitalismo a la cual no pueda uh, ofrecerse una salida de la... Más desde el manifiesto comunista con ello está hablando del, de, del desarrollo creciente de la tendencia ilimitada del capitalismo a expandirse a mundializarse más que la globalización viene a ser la confirmación actual de ...y más plena de algo que dijo Marx... ...es ¿eh? más que en este sentido... ...nos encontramos una fase de... ...desarrollo del capitalismo... ...claro con un poder hoy... ...avasallante, ¿verdad?... ...de expansión que hasta entonces... ...no habíamos uh, conocido... ...pero pienso también, ¿verdad?... ...que esta tendencia... ...del capitalismo, esta tendencia... Uh, ...globalizante... ...pues obviamente requiere... Una alternativa que todavía no, no está clara, no está precisa, aunque sí está claro la necesidad de ofrecer esa alternativa eh, desgraciadamente pues eh, eh, ha habido una cierta una cierta desmovilización o parálisis en los movimientos revolucionarios, tal como lo hemos concebido tradicionalmente, pero creo que en nuestra época pues se dan ya comienzan a florecer cierto ciertos signos de, de vitalidad verdad de, de, de manifestación de organización de respuesta a esta a este movimiento eh, del globalizar el capitalismo con representan diríamos las grandes movilizaciones contra la guerra que hemos visto en los últimos tiempos los los, los movimientos sociales de carácter eh, antiglobalizador, ¿verdad?, donde vemos naturalmente cómo se incorporan mmm, a estos movimientos que obviamente tienen un, un signo, no está definido por ellos todavía eh, la el, el, el alternativa socialista, pero lo que sí está claro es que tienen un carácter anticapitalista ahí ya de William un carácter anticapitalista los movimientos que engloban además a las más amplias a las más amplias fuerzas sociales. Entonces yo pienso, ¿verdad? que ciertamente el, el capitalismo en este momento no no es viable, no está no está a la vista, diríamos, la, la alternativa que podría desplazarlo, pero creo que ya hay signo, ¿eh? ¿no? signos que son bastante bastante claro de cómo se puede y eh, dar una respuesta a este a este desarrollo a este proceso globalizador capitalista todos sabemos que estos procesos de imperialismo global eh, de globalización neoliberal han afectado seriamente eh, la soberanía nacional mm. o sea incluso mm. podemos afirmar que uno de los golpes ha estado dirigido a afectar la soberanía nacional, mm, a mm. prácticamente hacerla desaparecer. Mm, mm, mm. Este tema de la soberanía nacional, eh, que a veces no es muy tratado mm. en el pensamiento eh, político y teórico contemporáneo, o más en el pensamiento teórico que en el político, no es sumamente tratado. ¿Cómo usted eh, lo puede ver en este contexto del rescate sí. de valores culturales? Sí. Bueno, yo pienso que, que asistimos en realidad a una crisis del estado nación en cuanto que eh, frente a este poder avasallante verdad de, del imperialismo pues los guerreros nacionales hacen a ser disueltas a ser a ser barridas y que en este sentido pues la defensa de la cultura de las tradiciones nacionales pues representan un un valladar importante para hacer frente a esta eh, disolución precisamente de, de la soberanía nacional, de las barreras eh, nacionales. Nos encontramos en una situación que, por otro lado, es una situación de hecho, ¿verdad?, de que el Estado Nacional pierde eh, una serie de, de capacidades de, de decisión importantísimas, sobre todo en el terreno de la economía, Hoy las grandes eh, decisiones eh, en materia económica en los países no se toman en sus propios países y la toman sus propios gobiernos sino las instituciones internacionales esto es una es una realidad eh, luego el poder también eh, avasallante de, de, de los medios de culturales verdad sujetos también a esta a esta subordinación, lo que se ve claramente en el terreno cinematográfico, por ejemplo, en México los productores de sus películas nacionales no encuentran cine donde subir sus películas porque los grandes cines está en manos de la distribuidora eh, eh, americana, norteamericana, ¿no? di que es una realidad con la que hay que contar este poder avasallante verdad no solamente en el terreno económico sino en el terreno en el terreno cultural entonces ante eso efectivamente es muy importante una política cultural de defensa de los valores nacionales de la cultura nacional de las tradiciones eh, nacionales y creo que desempeña incluso la eh, ...una función, no eh, solamente política, sino incluso cultural. Hay un tema eh, que, eh, al que usted le he oído referencias, eh, porque según tengo entendido, usted tiene proyectos de, de profundizar en sus trabajos sobre ética, o sea, sí. en el campo de la axiología, eh, todos sus trabajos relacionados con eh, los valores etcétera y la ética eh, usted nos decía ayer en el instituto de filosofía que está trabajando y que tiene proyectos en esta dirección que me parece que es un tema crucial en los tiempos en que vivimos y particularmente eh, está claro y usted se refería al divorcio que actualmente existe entre ética y Y política más que una relación entre ética y política hay un divorcio hay un distanciamiento eh, incluso según lo interpreté podemos podemos hablar de una crisis de la moral en el ejercicio de la política yo quisiera eh, que usted se refiriera a esto y que además eh, un poco diera sus juicios de cómo ve el proceso político en Cuba esto desde este plano del nexo sí. ética-política. Sí, efectivamente yo como marxista me he encontrado, ¿verdad?, que en la teoría marxista, diríamos, vista en su conjunto... Eh, ...hemos encontrado una, una elaboración y una elaboración desde luego eh, de altos niveles en el terreno de la economía, en el terreno de la política... En el terreno de la estética ya las aportaciones del marxismo, sobre todo el marxismo clásico, era más limitada. Y en el campo de la ética, de la moral, pues prácticamente era un terreno apenas cultivado por el marxismo. Eh, Marx dio algunas indicaciones importantes, de, de principios básicos para una moral de tipo socialista, ¿verdad?, eh, fundamentada por el marxismo, pero realmente es poco lo que encontrábamos. Entonces una carencia, ¿verdad?, en el pensamiento marxista, en el terreno de la ética, en el terreno de la moral, es indiscutible. Y frente a esta realidad me encontraba también con el, la, la característica de la política existente, ¿verdad?, de un divorcio entre la política y la moral. <risa> Pero esta cultura, diríamos, desprendida de la moral, eh, tiene tal peso, tiene tal proyección que incluso ha penetrado en México en los partidos de izquierda. En el partido del PRD, pues hemos encontrado últimamente casos de corrupción moral eh, muy grave, lo cual hace por tanto más necesario que nunca el eh, plantearse el problema de las relaciones entre eh, la política y la moral. Y en este sentido, pues, yo he estado trabajando en, en este campo, eh, tengo un proyecto, un libro que no sé si llegaré a, a realizar, sobre marxismo y moral, donde, por un lado, veo el problema históricamente, para tratar de rastrear los planteamientos que en relación con esto podemos encontrar en Marx, en el marxismo clásico, y por otro lado, desde un punto de vista más sistemático. Porque otra característica también que los marxistas no podemos dejar a un lado es que la experiencia de la construcción del socialismo en la Unión Soviética también se caracterizó por una política, sobre todo en los tiempos de Stalin, una política llamada realista, muy, muy pragmática y muy ayuna, muy falta de, de contenido moral y que esto incluso puede verse en los últimos tiempos en el socialismo soviético ciertos fenómenos de degradación moral entonces por todo este terreno me parece que para un marxista es muy importante y necesario explorar su investigación en este campo de las relaciones entre política moral en ese sentido estoy orientando ahora yo mi trabajo y mis investigaciones me parece que una política revolucionaria Carente de moral, no tiene sentido Exacto. en absoluto. Y creo que debemos damar, eh, debemos dar un mayor peso a la moral. Eh, yo ponía creo que ayer un ejemplo, ¿no? Diríamos en el caso de la motivación, eh, ¿qué lleva, diríamos, a un ciudadano a actuar políticamente? Claro, es se puede pensar, y es muy legítimo aceptarlo, que en la acción política se espera obtener un resultado, cierta mejoría... ...y en pues el movimiento obrero... ...en gran parte históricamente pues ha definido... ...por un movimiento de carácter reivindicativo... ...para obtener mejores condiciones de vida y de trabajo... ...cosa perfectamente legítima... ...pero hay situaciones como son aquellas que enfrenta ya directamente... ...con el poder vigente en una política revolucionaria... ...que no puede explicarse simplemente por las ventajas que puede obtener... ...el sujeto en ese momento puesto que las ventajas más bien eh, pueden convertirse en, en desventajas es decir, eh, arriesga su comodidad, arriesga su libertad, arriesga incluso su vida que es un revolucionario no espera ventajas inmediatas para él y por tanto por supuesto, sí. la motivación en este caso solamente puede explicarse por su fidelidad unos valores, unos principios de justicia, de dignidad, de igualdad ¿verdad? que son valores morales en definitiva Y en ese sentido me parece que la revolución cubana pues, representa una experiencia muy digna de tomarse en cuenta. Yo decía ayer, me parece que por ejemplo una categoría moral, como la categoría digamos, de dignidad, de dignidad humana. Esa, esa Yo, eh, tradicionalmente, que soy militante tantos tiempos, nunca había un dirigente comunista que hablara de dignidad, ¿verdad? Es una categoría que es completamente es ajena a nuestro, a nuestro discurso. Sin embargo, vemos que en la Revolución Cubana, desde los primeros tiempos, se habla de la dignidad de un pueblo, de la dignidad de una lucha. ¿eh? Es decir, cómo los discursos políticos estaban impregnados de un contenido moral, ¿verdad? ¿eh? Y esto es es, es, es claro, y, y el Che Guevara, la figura es paradigmática en este ejemplo. ¿eh? Yo decía también ayer, como eh, en las grandes manifestaciones juveniles, diríamos, las pancartas con los retratos de los dirigentes antiguos han desaparecido por completamente, no digamos, de Stalin, de Lenin, de Mao, etcétera Y sin embargo vemos como la figura del Che aparece, hasta nuestros días en todas las grandes movilizaciones. ¿Y por qué? Claro, el Che era un político revolucionario, pero un político revolucionario que reconocía ese peso eh, extraordinario de la moral. Y la figura del Che es valorada hoy, no solamente por los éxitos políticos que alcanzara con su actividad, sino sobre todo por su grandeza moral, que es uh -huh. impuestionable y que nadie puede eh, rebatir. las recomendaciones es, es ser fiel ¿verdad? diríamos a, a, a, a, fiel, fiel a estos valores a la verdad a la justicia a la dignidad verdad y desarrollar siempre un potencial eh, crítico a los demás pero crítico también hacia uno mismo autocrítico porque la crítica y la autocrítica es muy necesaria una de, la, una de las eh, factores determinantes de ese anquilosamiento del marxismo fue justamente la ausencia de crítica y de autocrítica donde desaparece la crítica y la autocrítica se paraliza por tanto la capacidad de creación la capacidad de investigación entonces mi recomendación es que nunca olviden verdad y que nunca se envanezcan con lo que han creado y estén siempre abiertos a la crítica y desde luego a a la propia crítica hacia uno autocrítico Transparencia, de transparencia. De, Deja que diga presencia ció sí. cançons que a dir i morir. Cançons que a naltros mos emocionan bastant. Sa música de Neil Obstat, una banda argentina fent aquest homenatge a nos Comandant Che Guevara en versió jamaicana. A escoltat tota aquesta entrevista en els philosof espanyol i continuarem ara mateix amb aquest programa repassant altres punts de vistes dins del marxisme, com per exemple potser història. Si tenen qui ressemble a la Louisiana A l'Iitalia i ho volíem fer repasant un text que va ser publicat fa poc, a l'edició del mes de juny de l'any 2012, és a dir, fa només un mes, del periòdic de comunicació popular La Burxa. La és un periòdic ben recomanable, de sants i barris veïns, és una distribució gratuïta i mensual com vos dic d'aquesta gent vinculada a la comunicació popular de la barriada de Sants a Barcelona i dintre d'aquest diari hi ha moltíssims articles interessants però sobretot avui volíem compartir amb vostres una entrevista a l'autora del llibre Caliban i la Bruja anàlisi feminista de la cacera de bruixes estem parlant de Silvia Federici És important pensar com va començar el capitalisme per veure que els fenòmens a què assistim són estructurals. El 20 de maig, el centre social de Sants va rebre la visita de l'autora del llibre Caliban i la bruja, Traficantes de Sueños 2010 la historiadora marxista Sílvia Federici La visita estava emmarcada en el seminari d'estudis feministes organitzat per la Ciutat Invisible i posava punt i final el treball que en grups de lectura s'ha fet al llarg de dos mesos En aquest text vos pretenem donar un tast de les tres hores que van passar amb ella Música és un text d'Elba de S. Mancilla de Sants. I l'entrevista comença així. Per què és interessant tornar als inicis del capitalisme per entendre el moment polític actual? La societat capitalista moderna s'inicia en diversos exterminis, amb l'extermini de les societats colonitzades als Andes, a Mèxic, s'obre amb un immens atac a la població rural a Europa amb la despossessió de la terra, amb l'esclavització de milions d'africans i també amb la cacera de bruixes. En aquest mapa de l'extermini cal buscar semblances amb el context actual, en què assistim a un moment que recorda el període fundacional del capitalisme, l'acumulació primitiva. Guerres a tot arreu, empresonaments massius, legislacions cada cop més punitives, fam... És important pensar com va començar el capitalisme per adonar-se que els fenòmens a què assistim ara no són fenòmens contingents, sinó que són fenòmens estructurals. A banda de l'extermini i l'expropiació de la terra, apuntes que el capitalisme també va destruir els béns comunals. A què et refereixes? L'expulsió del proletariat rural va representar no només la pèrdua dels mitjans de subsistència i la separació forçosa de les persones i la natura, sinó també l'atac deliberat i el desmantellament dels sistemes comunals de gestió i propietat de la terra. Avui dia vivim un nou moment d'expropiació i colonització a l'Àfrica i a l'Amèrica Llatina, de la mà de les companyies explotadores i distribuidores d'energia, l'agrobusiness i el biodièsel i a instàncies del Banc Mundial. Una expropiació de la terra que va acompanyada també de la destrucció d'aquests espais comunitaris de gestió i participació i participació. Chameau, qui se dispute pour un verre d'eau Il a fallu que je fasse le beau Et va savoir pourquoi sous le préau C'est l'adulte du côté sans chapeau A dix ans j'étais farouche Il aurait fallu me poudre la bouche Je garotte c'est pour la rime Je le jure sur la tête de Sim Je le jure sur la tête de Sim voilà voilà Je sortais de chez moi le matin Je faisais croire à tous les copains Que pour me marrave, ils étaient vains à 10 ans, j'étais en colère On voyait plus les bulletins scolaires mineurs j'avais davantage majeur D'avoir mis à la main de le facteur Tu me crois, tu vaux pas un CFA Je le jure sur la tête de moi Je le jure sur la tête de moi Continuava amb l'entrevista de Sílvia Federici, més preguntes que li feia s'acompanya Elba S. Mansilla deia així, la figura de la bruixa va jugar un paper molt important en aquest període. Per què? Respon així, la construcció social de la bruxa i el seu paper polític i cultural suposa una diferència important respecte a d'altres representacions de la persona criminal. La bruixa té certes particularitats que la fan especial. Aliena el seu entorn, enemiga de Déu, de l'estat i de la humanitat. Aquesta construcció totalment deshumanitzada la converteix en perillosa i l'exclou automàticament de les relacions de solidaritat i de la vida col·lectiva com a persona abominable al servei del diable, acusada dels pitjors delictes. Aquesta construcció i tractament de la figura de l'enemic intern ha romàs i la trobem repetidament a la història, tot i ha pres diferents formes, el jueu, el comunista, l'antisistema... Pregunta. El cos humà, sobretot la, la reproducció i la sexualitat, també pateixen una important transformació durant aquest període. En quin sentit? Amb l'arribada del capitalisme i la ciència moderna, es passa d'una visió del cos com a màgic a entendre'l com una màquina. Aquesta metamorfosi està estretament vinculada al procés d'acumulació que comentava i a la centralitat de la força de treball en el procés productiu. En aquest sentit, la cacera de bruixes té una doble intenció. D'una banda, perseguir qualsevol intervenció de les dones en el control de la sexualitat i la reproducció. I de l'altra, criminalitzar i estigmatitzar totes les pràctiques sexuals que no estiguin orientades exclusivament a la procreació. Les resistències a aprovar l'avortament lliure o el matrimoni homosexual demostren que aquesta concepció de la sexualitat encara perdura. Dones són les grans perdedores amb l'arribada del capitalisme? La degradació social de les dones amb l'economia capitalista està estretament lligada al fet que el treball de reproducció i de cura, així com les activitats orientades a la subsistència, no són reconegudes com a treball pròpiament. S'entenen com a treball personal, com a activitats que no estan directament relacionades amb la reproducció de la societat i del capital. D'aquest fet se'n deriva que no estiguin retribuïdes econòmicament i que moltes dones estiguin excloses de percebre un, un salari. Actualment la retallada de pressuposts adreçats a persones dependents, a la gent gran, a la sanitat i a l'educació representaran una sobrecàrrega de les tasques de cura que, novament, recauran en les mans de les dones, de les famílies. Així doncs, tornem a un nou episodi d'atac i despossessió de les classes populars, on novament l'estat i el capital se sustenten en el cos i el treball de les dones. Me gustas tú, me gusta la mano que solo brilla. Remedio chino e infalible. Yeah, Lluitant yeah, units, som invencibles. La globalització en cursa és en primer terme la culminació d'un procés que va començar amb la Constitució d'Amèrica i la del capitalisme colonial. Un dels eixos fonamentals d'aquest patró de poda és la classificació social de la població mundial sobre la idea de raça, una construcció mental que expressa l'experiència bàsica de la dominació colonial i que des de llavors permé les dimensions més importants del poder mundial, incloent la seva racionalitat específica, anomenada eurocentrisme. Aquest eix té, per tant, origen i caràcter colonial, però ha provat de ser més durader i estable que el, col el colonialisme, l'arrel del qual va ser establert. Implica, en conseqüència, un element de colonialitat en el patró de poder avui mundialment hegemònic. En aquest sentit, Amèrica se va constituir com el primer espai-temps d'un nou patró de poder de vocació mundial i d'aquesta manera, i per això, com la primera identitat de la modernitat. Dos processos històrics van convergir i es varen associar a la producció d'aquest espai-temps i es varen establir com els dos eixos fonamentals de la nova producció de poder. D'una banda, la codificació de les diferències entre conquistadors i conquistats en la idea de raça, és a dir, una suposada diferència-estructura biològica que ubicava els uns en situació natural d'inferioritat respecte dels altres, una idea que va ser assumida pels conqueridors com el, com el principal element constitutiu fonamental de les relacions de dominació que la conquesta imposava. Sobre aquesta base, per tant, va ser classificada la població de l'Amèrica i el món, tot en base d'un nou patró de poder. D'una altra banda, l'articulació de totes les formes històriques de control de treball, dels recursos i dels seus productes en torn del capital i del mercat mundial. La idea de raça, en el sentit modern, no té història coneguda abans d'Amèrica. Qui van ser els primers colonitzadors a arribar a l'Amèrica? Espanyols, no? D'aquesta manera es pot entendre que el concepte de racisme prové dels espanyols. Raça, una categoria mental de la modernitat. Tal es va originar com a referència a les diferències fenotípiques entre conquistadors i conquistats, però allò que realment importa és que, molt aviat, fa ser construïda com a referència a suposades estructures biològiques diferencials entre grups. La formació de relacions socials fonamentalment fundades en aquesta idea, va produir a l'Amèrica identitats socials històricament noves: indis, negres, mestiços, a la vegada que en va redefinir unes altres. Així, termes com espanyol i portuguès, més tard europeus, que fins llavors indicaven només procedència geogràfica o, pari, o país d'origen, des de llavors, varen cobrar també, en referència a les noves identitats, una connotació racial. Tequila! Tequila. I en la mesura en què aquestes relacions socials que estaven configurant-se eren relacions de dominació, aquestes identitats varen ser associades a jerarquies, llocs i rols socials corresponents com constitutives, com constitutives al patró de dominació colonial que s'estava imposant. Vaja, en altres termes, raça i identitat racial varen ser establertes com instruments de classificació social bàsica de la població. Al El temps, els colonitzadors varen codificar com a color totes aquelles característiques fenotípiques del colonitzats i les varen assumir com a característica emblemàtica de la categoria racial. Aquesta codificació va ser inicialment establerta, probablement, a l'àrea britano-americana. Els negres eren no només els explotats més importants, sinó també la part principal de l'economia reposava a la seva feina. Eren sobretot la raça colonitzada més important, ja que els indis no formaven part d'aquesta societat colonial. En conseqüència, els dominats es varen dir a si mateixos blancs. A la idea de raça va ser una manera d'otorgar legitimitat a les relacions de dominació imposades per la conquesta. La posterior constitució d'Europa, com a nova identitat després d'Amèrica i l'expansió del colonialisme europeu sobre la resta del món, van endur a l'elaboració de la perspectiva eurocèntrica de coneixement i amb ella a l'elaboració teòrica de la idea de raça com naturalització d'aquestes relacions colonials de dominació entre europeus i no europeus. Històricament, això va significar una nova manera de legitimar les antigues idees i pràctiques de relacions de superioritat i inferioritat entre dominats i dominants. Des de llavors, ha demostrat ser el més eficaç i perdurable instrument de dominació social universal, ja que, a través d'ell, va passar a dependre un altre, igualment universal però més antic, l'intersexual o de gènere. pobles conquistats i dominats van ser situats en una posició natural d'inferioritat i, en conseqüència, també les seves característiques fenotípiques, així com els descobriments mentals i culturals. D'aquesta manera, raça se va convertir en el primer criteri fonamental per la distribució de la població mundial en rangos, llocs i rols en l'estructura de poder de la nova societat. En altres termes, en el mode bàsic de classificació social universal de la població mundial. Text lluitant units som invencibles. Simón Bolívar